el huete que azota a los sanadores. Cuánto tiempo, negra linda, yo he soñado, Con tenerte entre mis brazos prisionera, cuánto tiempo, cuánta lluvia sin verano, Veneciendo en el torrente de la espera, y la lucha provocada por mi amor, justifica que se hayan realizado, un diadema de esperanza será el sol, que ilumine negra linda tu reinado. Un día de más de esperanza será el sol Que ilumine negra linda tu reinado Si la fe y la esperanza nos vuelva a sonreír Si la fe y la esperanza nos vuelva a sonreír Negra, ¿para qué la plata? Si yo te tengo a ti Negra, nada me hace falta Si yo te tengo a ti Jesús Belilla Barrios Vamos Emiro Si contigo he conseguido una fortuna Fácilmente no me la van a robar. Un tesoro que se gana con la lucha. Pues que luche quien me lo quiera quitar. Sé que cuentas con miles de admiradores que te aman en silencio con sus penas. Río revuelto es ganancia de pescadores. Que se maten si yo tengo a la sirena. Río revuelto es ganancia de pescadores, que se maten si yo tengo a la sirena. Si la fe y la esperanza no vuelva a sonreír, si la fe y la esperanza, no vuelva a sonreír. Negra, ¿para qué la plata? Si yo te tengo a ti, negra no me hace falta, si yo te tengo a ti. Y los demás que se quedan.